Hola, Estamos en Conexión VR. En la Universidad Villarrica la carrera de administración está en juego, pues los alumnos están participando con su grupo de fútbol, ganando así torneos interescolares. Quien se gradue de la Universidad Villarrica egresa de la carrera con una empresa, confirmó el director de administración José Felipe Piña López. Secretaria de Administración en la Universidad Villarrica desde hace 21 años, Irma Hernández Ruiz, comenta cómo se ha superado las oportunidades que se le han dado esta institución. Visitó los estudiantes de administración de la Universidad Villarrica el 16 de octubre, una de las empresas más desarrolladas del estado de Veracruz, Tampa. Charles Henry Chaplin Jr., actor más representativo del cine mudo, él le dio vida al personaje que lo volvió famoso, Charles el vagabundo, y con este triunfo, La Bolsa Mexicana de Valores es visitada por los estudiantes de noveno semestre de administración de la Universidad de Guérrica con el objeto de tener una mejor educación. Reporto para VR, Pauline Curuba.